11 y 29, continuamos con el enredando las mañanas vos que hoy dije bien la hora todo el tiempo es más, me te faltó felicito, decir los segundos te felicito, te felicito sobre todo porque te está escuchando Javi desde el taller del CTP de Córdoba, a quien mandamos un saludito y si vos decís la hora mal, Javi se apresura con el taller o los hace salir antes <ríe> de tiempo, los cumpas entonces, bueno, queda enviado el saludo a Javi de CTP Así es. Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, también le mandamos un saludo grande. este Nuestros contactos, los que se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestra página web, eh, no, www.rnma.org.ar, o si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, ahí pueden seguir, eh, compartir nuestras noticias. Bueno, vamos aceleradamente hacia la próxima noticia. ¿Qué? Eh... Si bien creo que todavía eh, eh, es eh, muy, eh, eh, muy pronto, digamos, el, este, la noticia como para poder hacer un balance, eh, un balance, eh, me refiero a un balance completo o cabal, si sí estamos eh, todos este, sorprendidos por los resultados del plebiscito en Colombia, ¿no es así? Así es, así que bueno, de esa va a ser nuestra próxima nota. Ahora vamos a hablar con eh, Paola, así es eh. Paola Suárez de la Red Popular eh, de la Sabana de Bogotá y bueno, para pedirle cuáles son sus, eh, cuál es su visión desde desde aquella hermana Colombia respecto de los resultados del plebiscito. Eh, Paola, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, buen día. Saludos a todas y todos ahí en, en la Argentina. Buen día. Eh, Paula, ¿nos podrías comentar entonces cuáles son eh, tus impresiones respecto de los resultados de este plebiscito? Claro que sí. Bueno, pues igual como siento que para todo el continente, para pues todas las personas, es de total sorpresa y eh, pues los resultados de la jornada de ayer decir primero que ha sido una de las jornadas con más eh, abstención y abstencionismo de votos eh, que durante los últimos 22 años pues, también es totalmente sorprendente sabemos que pues iba a ser una multitudinaria asistencia a esto tan importante que, que estaba sucediendo ayer en el país un momento histórico momento importante de transformación pero pues estos son los resultados que aman en el día de hoy, gana un no un no al apoyo de estos cuatro años de insistencia de acuerdos con uno de los actores armados más importantes del país que como todos saben es el Las Farc, el movimiento guerrillero de las Farc y que pues nos deja como en un, en un panorama de desconcierto para muchos porque hay mucha confusión en el país, hay que decir que Nos despegamos los movimientos sociales pensándonos en, en qué oportunidades políticas vienen ahora después de estos recetados, pero pues la esperanza sigue. Decirles y contarles a todas las compañeras y compañeros argentinos que el movimiento social aquí en Colombia se está casando, se está apoyando, estamos también muy motivados en seguir. La paz finalmente gana, que cuatro años estén aquí eh, plasmados también con un, con un nivel de votación muy importante, pues es algo muy positivo, eh, también es de la, la lección que nos dan las víctimas en Colombia, los lugares más tocados por la guerra, los municipios más tocados por la guerra, pues tuvieron un contundente resultado del sí, y eso, pues hay mucho que, que leer, ¿no?, de ese panorama, entonces es eh, una lectura... Eh, pues de esperanza, de seguir trabajando, de que las mujeres, los hombres, los jóvenes, los movimientos sociales en Colombia, pues eh, no lo vemos como una derrota, jamás va a ser una derrota que se logre dar un paso tan importante en discusiones sobre la paz después de tantos años de guerra, es totalmente positivo finalmente. Entonces, eh, lo que hay que decir aquí es también que este no, que amanece como supuesto triunfador pues es un no que ha sido hecho desde la desinformación desde un poco la falta de, de educación política que parece que se percibe en el país entonces ese va a ser uno de los retos del movimiento social el trabajar desde una educación popular y el de recuperar los medios comunitarios, alternativos y populares para que este tipo de cosas que nos sigan sucediendo eh, Paula Eh, eh, como vos bien decías se notó fuertemente esta dualidad entre podríamos decir ciudad-campo ¿no? Y, y las diferencias respecto de los lugares más cercanos a la guerra y, y aquellos que no eh, eh, ¿qué factores crees que influyeron en esa polarización? Bueno, sí, es contundente el mapa de los resultados de la votación de seiente quienes apoyaron con el plebiscito y pues en, llegaron si sí, a estos en, a este espacio pues del fin del conflicto fueron las zonas rurales eh, los municipios más tocados por la guerra quienes más pusieron los muertos en esa guerra son quienes estaban apoyando directamente eh, estos acuerdos en la Habana y las zonas urbanas los cascos urbanos eh, sobre todo el centro del país eh, pues o sea, hubo una notable votación por no, aunque hay que decir que también fue muy reñida. Y lo que consideramos, o bueno, considero en este caso que pudo haber sucedido también es una estrategia mediática también a las personas que vivimos en los cascos urbanos, que finalmente no somos quienes vivimos directamente la guerra, ¿no? Hay que decir, porque todos y todas somos víctimas en el, en el momento en el que son tantos ante guerra, pero... También se instauró en las personas y en la opinión pública eh, un mensaje de, de guerra, un mensaje de ira, de rencor, de resentimiento que tomó fuerza, pero también porque um, fue parte del desconocimiento de lo que se estaba afirmando también en los acuerdos. Entonces, mucho de la opinión pública de las personas que votaron por él no eran... Eh, Personas que pensaban que iban a, a, a solucionar problemas sociales directamente, o problemas, sí, sociales hechos sociales que directamente nos afectan a todos los colombianos y todas las colombianas, pero desde la desinformación de lo que, que se estaba tratando de pactar ayer con, con un acuerdo en, del plebiscito, era un paso pues para la terminación de una guerra de muchos años, y la gente lo estaba confundiendo, con asuntos como que el salario mínimo iba a bajar, eh, cosas como que no hay educación, cosas como que se le iban a entregar el país a las en pues, un total desconocimiento total pues del, de lo que se estaba tratando de llegar ayer, y eso se instauró en opinión pública, eh, para que la gente finalmente definiera que, que no era una oportunidad, tampoco se ganó el no en, los, en el centro del país, pero, eh, pues como les comentaba, hay que hacer un trabajo contundente educación de educación popular, un trabajo contundente pues con los, la recuperación y bueno la lucha por los medios de comunicación eh, eh, y lo que se entiende es más trabajo creo que el reto grande para el movimiento es así pero pues no perdemos la estrella eh, Leía eh, eh, en algunos medios eh, colombianos que hubo una movilización o, una, o, o, o movidas, ya sea de desinformación o este, de, de presiones muy fuertes por parte de los sectores terratenientes, la industria bélica, el paramilitarismo y los sectores narcos. Eh, ¿Cómo observaste a estos sectores en este, en este, para este plebiscito? Disculpa, no... Perdí un poco la comunicación. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Eh, sí, sí, sí. Eh, decía que leí en algunos diarios que los sectores terratenientes, ¿Eh? la industria bélica, el paramilitarismo y los sectores narcotraficantes eh, eh, tuvieron eh, presiones y campañas desinformativas eh, y importantes para este plebiscito. ¿Cómo observaste a estos sectores de cara a este plebiscito? Claro, eh, sí, la campaña por el no fue grandísima. Eh, muchos sectores, al parecer, pues eh, eh, la guerra financia muchos de los sectores. Algunos sectores aquí que, pues, que están plenamente convencidos de que la guerra es un camino y que eso es lo único que les va a mantener también muchos negocios. Okay. Eh, el no se instauró. En la opinión pública, ni siquiera pues con, con un discurso tanto como guerrerista, porque pues tampoco fue tan explícito como yo lo percibo, pero sí en cosas contundentes para la gente. Así que sí, ya esto que pasó ayer y con lo que amanecemos hoy lunes aquí en Colombia, pues demuestra justamente cómo, cómo está depolarizado el país y cómo la ultraderecha está influyendo directamente en, en la posición de las personas pero también genera pues ese panorama de unidad por lo menos en los movimientos sociales en, el, en la izquierda colombiana que logramos hacer un acuerdo de unidad de pensamiento, unidad de lucha por eso que está pasando y lo que y lo que viene es seguir trabajando definitivamente, eso es lo que va lo que va a pasar. Paula me quería sacar una duda y preguntarte vos porque vos estabas diciendo de que era como importante la cantidad de gente que votó y a mí me llamaba un poco la atención en el sentido de que este un tema tan este eh, tan importante como este, yo leía que solamente el 42% de la población va a votar. ¿A qué se debe esto con un tema tan uh -huh. delicado como este? Totalmente de acuerdo, estamos yo estoy muy sorprendida con esos resultados. Pensábamos que iba a, que iba a ser una votación multitudinaria, era la oportunidad para transformar varias cosas del país que nos tocan a todas y a todas, habría que sentarnos en eh, un movimiento social a mirar qué está sucediendo, porque ese resultado, por ahora no, estoy desconcertada, no sé, podría dar una respuesta. Sí, sí, totalmente. ¿Qué porcentaje de abstencionismo que hubo en el país? Sí, sí, totalmente, comentábamos que para todos el... el el palazo, digamos, que recibimos a través del balde de agua fría que recibimos en este plebiscito sí. hace que eh, los balances tengan que... Eh, vengan después de un tiempo real, res, eh, realmente, porque es como que estamos todos, me parece, a nivel continental, consternados con con este resultado, ¿no? Sí. Eh, bueno, sí. Paola... Yo creo que también lo que estoy viendo acá es un otro golpe más, ¿sí? No, no, sí, sí, continúa, continúa, por favor. ¿Sí? No, quería como hacer el llamado también que lo que sucedió ayer domingo acá en Colombia, pues lo que ha venido pasando es otro golpe más también de lo que está pasando en el continente, eh, la derechización de, del continente, pues es otra evidencia lo que está sucediendo ahí en Argentina, lo que pasó en Brasil, lo que sucede en México... Creo que es un panorama que debemos revisar de manera latinoamericana y que las luchas pues se unan contundentemente porque pues no es solo Colombia quien está ahí, sino pues tiene que haber una visión internacionalista de lo que está pasando justamente hoy en día con las luchas latinoamericanas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, la verdad. Bueno, Paola, agradecemos muchísimo eh, eh, el haberte podido entrevistar. Eh, creo que dentro de todo eh, el baldazo de agua fría que, que significa esto, es solamente eh, un pequeño tropezón en un largo camino, como bien vos decías, de construcción de la paz, de construcción del poder popular desde abajo, de construcción, en fin, de construcción de una Colombia nueva, de una Latinoamérica sí. nueva y eh, estamos entonces eh, totalmente en, eh, en relación y en contacto con esa eh, Latinoamérica grande que todos queremos construir, ¿no? A ustedes, muchísimas gracias por abrir este espacio de oportunidad, un abrazo muy grande para la red eh, de medios alternativos ahí en Argentina y Eh, decir que la lucha sigue aquí, nosotras pues desde la Red Popular de Mujeres de la Sabana también apostamos a la comunicación popular y alternativa como como la forma para emanciparnos y eso está muy bien y la lucha tiene que seguir, un abrazo muy grande a ustedes y con mucha fortaleza en su trabajo comunicativo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos. Bien, ahí pasaba Paola Suárez este esa es de Colombia de la red popular de mujeres de las sabanas de Bogotá que nos trataba de hacer un resumen este muy temprano no por Porque... muy temprano pero la verdad dentro dentro de todo eh, este muy claro la, la, la, la percepción uno incluso pensaría que bueno después de después del palazo eh, primaría el desconcierto y sin embargo, este me, me, me parece que ha sido bastante clara en, en, en sus apreciaciones ¿no? así no esto que vos decías lo importante de, de rescatar más allá de que haya ganado el no de que esto es una construcción y se va avanzando de a poco, llegar a esta instancia también es importante y bueno todavía queda mucho por hacer y seguir construyendo la paz ¿no? así es, eh, Panchito vamos a un pequeño intermedio será ya ahora el pueblo que se alza en la lucha